Hola, buen día. Gracias por estar.、Eh, bueno, en principio, esto, ¿no es cierto? El baldazo de agua fría de lo que está a b ocurriendo en Buenos Aires, en los dos edificios de TELAM, de calle Bolívar y calle Belgrano,、eh, vallados por la Policía Federal, y que no dejan entrar a los trabajadores.、Eh, y acá en Biedma.、Eh, Yo llegué a la oficina、eh, y no, no hay intervención policial, así que bueno, me puse a revisar、eh, el sistema de informativo que tenemos para trabajar, el sistema de, de cables que, que emite TELAM, este, que nosotros los redactamos en Viedma, pasa por el sistema interno de la agencia a Buenos Aires, así se editan. En, en, por cada tema, ¿no es cierto? Puede ser un tema político, un tema policial, judicial, de, de económico, de cultural, turístico, lo, cualquier tema. Este, y se edita y después sale como informativo a, no solamente al país, sino a, a cualquier parte del mundo. Y lo mismo ocurre en la página web. Y hoy por hoy ese sistema está silenciado, está censurado, está apagado. O sea que TELAM desapareció del mundo informativo. Realmente es una situación alarmante, preocupante. Sé que ustedes, igual,、eh, venían en estado de alerta porque no es algo que no hayan mencionado, pero sí imagino que esto que vos decís, el baldazo de agua fría, de que todos los trabajadores del territorio argentino se encontraron hoy con que no podían trabajar. Te quiero preguntar: bueno, ¿cuántos trabajadores estamos hablando aquí en nuestra ciudad, en la provincia? ¿Qué es lo que han podido hablar ya a estas alturas de la mañana? Bueno, en la situación afecta acá en Río Negro a cinco trabajadores. Hay una reportera gráfica de TELAM en Bariloche, también hay un, un compañero que hace redacción en Bariloche. Y en Viedma somos tres: dos corresponsales que hacemos redacción y un compañero、eh, reportero gráfico. Así que somos cinco en Río Negro. En total,、eh, en, la provincia, eh, perdona, en, total en el país, somos alrededor de 800 trabajadores. Eh, incluyendo a la gente de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que, que tengo entendido que también incluye a la parte administrativa de, de, de Telam.、Eh, eso quiere decir que la planta permanente de Telam no, no alcanza a los 900 y mucho menos a los 1000 trabajadores. Entonces tampoco entendemos、eh, si el ajuste viene por, por la parte económica、eh, y también se agarran del de déficit que, que, que genera Telam. Hoy lo anunció el vocero presidencial. Eh, como un justificativo, ¿no es cierto?, de, de cerrar TELAM, pero sabemos que la intención es otra, sabemos que, que lo que está pasando es justamente que la casta somos los trabajadores, somos, es el pueblo y no justamente lo que ellos habían prometido en su campaña. Estamos hablando de un medio para quienes están escuchando y quizás no conocen, pero seguramente alguna vez les llegó información por parte de la agencia.、Eh, un medio que justamente lo que hace es la amplitud de, de entender y conocer todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? la importancia que tiene de que la información llegue a la gente. Exactamente,、eh, con información que es lo que estábamos hablando hoy también con otro compañero, información que es oficial, información que es、eh, confirmada por la fuente, que es veraz,、eh, que muchas veces se refleja la diferencia con lo que hoy llaman las redes sociales, que, que por ahí llaman a la confusión: un tweet se puede falsificar, un posteo se puede falsificar,、eh, varias cosas en redes sociales se publican que son las famosas fake news.、Eh, pero nosotros tenemos justamente la certificación. certificación De que lo que informamos como agencia federal del Estado, como único medio、eh, oficial, lo mismo que Radio Nacional, lo mismo que la televisión pública, es información certera y verdadera. O sea, nosotros con eso no, para nosotros no hay un, un grises, o es blanco o es negro, en ese sentido de informar con la verdad, ¿no es cierto? Estaba viendo acá un repaso muy bien. Entré a la oficina、eh, el cartel ¿no? de otra vez que también Telam fue atacado porque no es la primera vez que intentan justamente cerrar、eh, este medio. Así que, bueno, te quiero preguntar esas veces cómo se, vivi cómo se vivieron en sentido de les da un poco de esperanzas de que, como eso no se pudo lograr, ahora se pueda volver atrás con esta decisión del gobierno. Seguramente que nos da esperanza porque en ese momento nosotros nos h a b í a n enviado un telegrama. Eh, la, la actitud fue otra, también de, de shock, de impacto, ¿no es cierto? Pero nos habían enviado un telegrama,、eh, iban lloviendo los telegramas en ese momento, a algunos les llegaba, a otros no, y, y muchos quedábamos en la incertidumbre, y fue así sucediendo.、Eh, y hoy por hoy、eh, la esperanza es la de, la de、eh, como este, volver a, a, a torcer este brazo, ¿no es cierto? Censurador. Y que con el acompañamiento, por supuesto, de las organizaciones, de la gente, del, del, de los vecinos, de, de, de la parte política también,、eh, hoy se acercaron varias personas a, a, a saludar, a decir: bueno, estamos presentes, mañana en la movida para mañana, 10 y media. Van a participar acá en Viedma, en calle Belgrano 572.、Eh, vamos a hacer una radio abierta para todos los que quieran acercarse, a opinar, a enterarse, a informarse y a, y a decirle que, que los medios públicos no, no, no están a la venta. Los medios públicos de información garantizan la,、eh, la verdad、eh, de lo que está sucediendo en el país,、eh, así como ustedes, ¿no es cierto? También、eh, con Farco, con, en cada rinconcito, en cada punto donde se pueda informar, para que. Eh, otras cosas no queden en el medio del debate. Hoy por hoy se está discutiendo si, si el Estado es criminal o si el Estado no es criminal. Lo denunció el presidente. Para el presidente, el Estado es una organización criminal.、Eh, y él, pero él es el presidente del Estado. Entonces, me parece que e l principal、eh, que, persona que se tiene que hacer cargo es él. Justamente de sus propias palabras, ¿no es cierto? Te agradecemos muchísimo y reiteramos. Entonces, bueno,、eh, la situación es esta. Me imagino que están en constante comunicación a ver cómo, qué, cómo se está llevando a cabo、eh, esto también en, en otras ciudades. Y después me comentabas una actividad para mañana a la mañana. Sí, mañana vamos a estar acá en la, en la corresponsalía de Telam, en el que era 572 de v i e d m a con una radio abierta, con compañeros del, del sindicato、eh, de prensa, de otros, de otros sindicatos también, de cualquier vecino que quiera venir, la gente de la universidad, del municipio, del gobierno, de legislatura, de judiciales, de cualquier. Parte de Biedma o de Patagones que también quieran participar, se pueden acercar. Vamos a estar a partir de media mañana、eh, acá en, en la oficina de TELAM,、eh, reflejando lo que está sucediendo y compartiendo la opinión de todos.